a privilegiar el recorrido de, de la zona del casco porque bueno, nos tenían otra alternativa que era nuestra y, eh, y a medida que fue transcurrido el tiempo, los o sea, nosotros no recibimos los subsidios millonarios que recibe la perlita, entonces se nos hacía cada vez más difícil tenerlo, pero había un compromiso. Y hace un tiempo los vecinos, con, con razón y nosotros acompañando ese arreglamos estaba pidiendo que la empresa de transporte que tiene el monopolio de servicio acá en, en Moreno, el estado municipal la obligue a realizar el recorrido ese que es el menos rentable de Moreno o que debe ser uno de los menos rentables que se negaban sistemáticamente a hacerlo y al mismo tiempo la única favorecida digamos, en esta situación era la empresa monopólica de que no ponía, no invertía en un recorrido para todos los vecinos de Moreno que eh, no es el más rentable pero ellos reciben plata del estado para que puedan hacer esos tipos, esa clase de, re, de recorrido no lo hacía porque nosotros cubríamos ese bache Y la pernita se ahorraba mucho dinero.